El Somorrostro, esborrada barraca, esborrat barri. Barri de barraques que va existir a la platja des de la Barceloneta fins al Poble Nou des de finals del segle XIX fins al 1965. era una gente de las clases, gente de las clases, gente pobre, gente pobre, pero lo que eran aquellos ladrones ni famosos ni criminales, ni criminales, me llamaba alguna manera, no. Era una gente, una gente pobre. Que cuando llegaba al mediodía había que comer, y cuando llegaba la noche había que cenar y de la mejor alguien hacía cualquier dedicaban a, a la pesca del boliche a la pesca del artés que se decía, a Changué, a, en sí, a todas esas cosas, a todas pescas, a, para poder comer. Pero que era gente mala, mala, ni había ahí, ni había, eh, ni había zonorostro, ni había, eh, era gente que tenía necesidad y cuando llegue necesidad hay que comer, hay que comer, y a lo mejor, pues, comía enfriado, y no le daban ya fiado... Está muy bueno, ¿no? Sí. Si no, comía ya, si no le daban fiado, pues tenía que, de alguna forma tenía que ventilarse la, la comida. Ajá. ¿Y dónde los enviaron? ¿Qué pasó? No, no, lo fueron haciendo viviendas y le fueron dando viviendas por ahí. Otros se marcharon, porque ahí lo que había, las viviendas que había se le llamaba barra barraca. ¿Sabes tú eso? Se llamaba barraca. Le fueron dando viviendas Nosotros en este país, hemos pasado y te encontraba a, la, a las criaturas desnutrías, llenas de miseria, rotas, descartas, todo eso lo vivió yo, en mis carnes.